pero, ante todo, se ponía a él, ¿no? Y él, él pensaba es que, que... él creía que, que era un poco el rey, en cierto modo, ¿no? Eh, bueno, tenía más poder que un rey. Y sí, él, sí, sí, que sí. Él, eh, sí, que lo que tenía en el Parlamento, en, en las Cortes, era un acto que eso no lo había tenido así definitivamente ni el rey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 ¿Cómo las creencias eh, tienen eh, poder o no tienen poder, según donde se den? Eh, porque todo esto es eh, mundial. ¿Hay un poder eh, de ritualidad? ¿Hay un poder eh, de creencias eh, por encima de la razón? ¿Crees eh, que también hay una perspectiva de eso? Porque se va a escribir mucho sobre lo que estamos eh, viviendo ahora. Bueno, la, la gente, es decir, mucha gente, no toda, mucha gente necesita mm, creencias superiores, digámoslo así, ¿no? Creer en entes superiores o en algo, ¿no?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 Ligadura, atadura, ¿no? Pues la, la, la gente necesita adaptarse a algo, ¿no? Uh -huh. en, por otra parte me parece bien. Claro, eh, ¿hay nuevas religiones? ¿Se van adaptando los tiempos? ¿Se van tecnificando en algunas ocasiones? ¿O se va volviendo eso que todos notamos, la...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 <risa> Muchas gracias, <risa> muchísimas gracias Un abrazo, pasado, hasta adiós. luego Un abrazo y suerte con todo